¿Qué tal? Muy buenas tardes, queridos oyentes aquí de Radio Gráfica, bienvenidos a Hora Libre en el Barrio, el programa que se emite todos los viernes a las 15 horas, el programa del, de los chicos de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, de las escuelas secundarias, de las escuelas primarias. Un programa perteneciente a, al programa REC, valga la redundancia, Red Escuela y Comunicación, un programa de inclusión del Ministerio de Educación, que desde hace cinco años estamos aquí en el aire de... ...de Radiográfica, habitualmente ustedes escuchan la voz de Clarisa Gambera... ...que está en un viaje ahí comprometido con, con sus compañeras mujeres... ...se fue al encuentro de Mujeres en Salta... ...mi nombre es Mariano Molina, la estoy reemplazando solamente por el día de hoy... ...antes de presentar a todos los chicos que nos están acompañando hoy... ...acá todos los chicos, todas las chicas del, del barrio de Villa Soldati... ...es imposible no empezar este programa hablando de Renzo, hablando de lo que pasó... Este, esta semana, hablando de, de la pérdida de, de este compañero de, de radiográfica eh, Es muy difícil encontrar palabras durante todos estos días eh, Estaba pensando qué decir al comienzo del programa Cómo no cómo no hacernos los giles frente a este tema Y la verdad es que uno no encuentra palabras como qué decir eh, la, la realidad es esa este, Nosotros lo, lo conocíamos a Renzo, nos acompañó acá Durante mucho tiempo, si bien es cierto que nunca fue operador de nuestro programa en particular Lo hemos visto infinidad de viernes acá eh, participando de las producciones de, de la radio Donde uno le pedía algo, este, nos traía un auricular o una fichita o algo por el estilo Y la verdad que, que frente a lo que pasa es muy difícil eh, poder encontrar palabras más allá de... Acompañar, abrazar de la forma que se pueda A la familia, a todos los compañeros y las compañeras acá de, de la radiográfica Sabemos que, que es muy difícil poder afrontar esta situación Hablar de injusticia, hablar de la situación social Me parece que todo eso por ahí Hoy no es el, el mejor día ni el mejor momento para, para reflexionar sobre eso Simplemente eh, esto, el abrazo a la familia, el abrazo a todos los compañeros acá que sabemos que, que va a ser duro continuar trabajando sin su presencia, porque su su no presencia en esta radio responde a lo que le pasó a él, ¿no? Al asesinato, a la muerte, a esta cosa violenta que, que es muy difícil de, de aceptar. Y bueno, eh, como sobran las palabras, como no es el momento, creo, de... ...de muchas reflexiones, sino de del acompañamiento... ...eso es lo que queremos expresar aquí del programa REC... ...un acompañamiento, un abrazo a todos los compañeros... ...a todas las compañeras... ...no hablar no significa a veces... ...que uno se hace el gil con los temas... ...sino que está ahí, acompaña desde el silencio también... este ...desde una mirada, desde un abrazo, desde algún mensaje de texto... ...y bueno, sabiendo que que hay que transitar... ...con este dolor de su pérdida y que también bueno hay que continuar y que, que la radiográfica entre otras cosas para mí tiene como un valor que es así como como a muchos chicos les dio la posibilidad de, de estar de trabajar de, de encontrar un, una profesión un lugar también Renzo encontró en este lugar esto y, y bueno también quería como destacar eso no digo un compañero que que estuvo acá durante mucho tiempo que encontró en este en este ámbito un lugar de pertenencia y que me parece que eso es algo para, para destacar y para también decirle si se quiere de alguna forma a todos los compañeros de la radio así que con el dolor a cuestas vamos a hacer este programa y como dijimos al comienzo con el abrazo y el cariño para la familia y para todos los compañeros y las compañeras aquí de, de la radio Bien, vamos a, a presentar a, a los chicos, a las chicas que, que nos acompañan Estamos con alumnos y alumnas de la Escuela Media número 2 de Villa Soldati La Escuela Arturo Jauretche, una escuela que ya tiene más de 20 años creo, si, si no me equivoco de existencia O anda por ahí cerca de los, de los 20 años, pero bueno Este que se presenten ellos, no los voy a estar presentando yo así que quien toma la posta y presenta a los compañeros de cuarto, primera turno mañana de la escuela Arturo Jauretche Villa Soldati Hola a todos, soy Silva Gómez, vine junto a mis compañeros Mi nombre es Alan Silvetti Alexis David Bustos. Mi nombre es Elsa Villalba Mi nombre es Soria Marcela Yo soy Belder Anaí. Yo soy Alejandro Leal. Yo soy Ángel Coronel. Perdón, y que no quería dejar pasar a los compañeros que están en no pe... Ahí en Ahí eh. cabina. Sí. Claro, en la, la cabina está eh, Daniel Quispe, Axel Ventura, Enzo Flores y la profe y bueno, nuestro preceptor Fernando Salerno, que no está haciendo el aguante. Y la profe y la profe ah, Richard. Ah, y Richard que no, Richard, Richard. Que no, que no quiere hablar. También. Y la profe que se llama profe. Y la, y la, profe, la profe Eugenia, de... perdón, ah, Eugenia Rodríguez. Bien. Perfecto. Hechas las presentaciones, eh, ¿quién le va a explicar a los oyentes de Radio Gráfica dónde queda la escuela Arturo Jaureche, la escuela media número 2? Para que entiendan de dónde vienen ustedes. Bueno, es, la escuela está ubicada en zona sur, en Mariano Acosta y Martínez Castro, entre Avenida Cruz. Está cerca de la cancha San Lorenzo, un referente que es muy común, zona sur. Están los barrios cerca, está Lugano. también. Lugano, eh, no, la Villa de Platones abarca sol sí. también. Está Lugano, Mataderos, Maderos, Están todos son sur flores, floresta, bajo flores. Toda esa zona Bien ahí. Mariana Costa y Martínez Castro, y Martínez Castro este, los que van con el permetro, es sí. ahí en, en Mariana Costa y Cruz a la vueltita. Sí, sí. sí media sí. cuadra. A media cuadra. Y después también está el Metrobús, que está también ahí a media cuadra, que está el 150, el 101, el 143. Los que, los que anden por la zona sur ya ah. saben de, de lo que estamos hablando, ¿no? Sí. ¿Es así? Bueno, estuvieron trabajando bastante durante el año. ¿No es el primer programa? ¿Este es el primer programa del año? No, no es el segundo. ¿Hicieron? Bien, sí. se trabajando con César Baldoni. Sí, sí. que, que está, no está porque también está de viaje. Pero está de buena vida César Baldoni, ¿no? Sí. <risa> bueno, le mandamos un abrazo. Igual estuvo trabajando toda la semana, así que también pobre, mandarle un saludo. A pobre César le mandamos sí. un saludo, que está sufriendo mucho porque no puede venir al programa, ¿no? Bueno. Eh, para la primera parte, lo que nos presentó, porque sí hizo lo, los deberes como corresponde, César este, nos mandó eh, el guion del programa, nos mandó los audios, nos mandaron todo y en la primera parte del programa nos dijo que había que hablar de los proyectos que tiene esta escuela. Ángel, sí, y le hicimos una entrevista a la directora, a la directora de la mañana, la vicedirectora de la mañana, Claudia hicimos... Cavalieri, perdón. Claudia Cavalieri, le hicimos unas preguntas de eh, cuáles son los proyectos y todo. Eh, los proyecto que tiene la escuela. De, sí, la escuela. ¿Y desde qué tiempo vienen haciendo estos proyectos? Eh, eh, ¿Cuáles son las ideas que tienen ellos para los alumnos? ¿Y, y cómo van las previas por parciales? también. ¿Cómo o sea, implementan eso? Hablamos de todo un poco. De Hablamos del de tema de las previas sí. que tiene que ver con los chicos que se llevan materias como las van rindiendo para no repetir esto por un lado y para que hacer un poco más fácil el el tránsito por la secundaria y por otro lado de los proyectos que hay sobre todo en cuarto y quinto año sí, ¿no? la orientación sí, sí. esta es una orientación de comunicación social, la escuela tiene dos orientaciones, sí, también perita mercantil, mercantil que es toda el área contable y todo en números y después comunicación social que es donde estamos nosotros Que es todo lo que en sí la comunicación, radio, televisión, publicidad, diseño y producción de imagen y otras materias relacionadas. Sí, exactamente. Y también le preguntamos sobre el nivel educativo de los alumnos que salen de esa escuela, si tienen la capacidad para entrar a una universidad, ya sea pública o privada. Bien, entonces vamos a escuchar, para comenzar el programa Hora Libre en el Barrio del día de hoy, a la Vicedirectora de la Escuela Número 2, Arturo Jauretche, Claudia Cavalieri, que nos habla acerca de los proyectos que tiene la escuela para cuarto y quinto año. Los proyectos se, se piensan en la escuela año a año. Algunos proyectos se van repitiendo, algunos proyectos se hacen un año y otro año no. Eso es, depende. Hay proyectos como, por ejemplo, el de previas por parciales, el de alumnas madres, esos que... Tratamos de que todos los años, o sea, la alumna más se hace así, así todos los años, el de pruebas por parciales, cada vez cada año se van obteniendo mejores resultados. Entonces, la, a la escuela le interesa que ese proyecto esté todos los años. Y después hay otros proyectos que son de ese año. Por ejemplo, el año pasado los chicos de tercero habían ganado un premio en la Feria de Tecnología ...y este año había que hacer un proyecto en el cual implementar es, es, ese ese prototipo de energía... ...era sobre energías este, alternativas. Entonces, bueno, los proyectos van cambiando año a año. Pero bueno, es un tema que como los profesores a principio de en las reuniones que tenemos... ...ellos piensan qué cosas quieren hacer, lo conversan con el asesor pedagógico con el equipo de conducción, en el que estamos la directora, la vice del despertino y yo que soy la vice de la mañana. Y bueno, y después se ven qué proyectos se pueden hacer o cuáles no, porque también hay que ver cómo se financian esos proyectos, es decir, cómo se les paga a los profesores si para desarrollar esos proyectos se necesitan horas extra clase. Eh, bueno, este año la verdad que justamente en cuanto a esto que yo les decía, cómo se les paga a los profes, estuvo bastante complicado porque recién nos autorizaron a comenzar con los proyectos eh, hace un mes y medio. Entonces, algunos proyectos empezaron antes, el de alumnas madres, los chicos de un tercer año están, ese es un proyecto nuevo, nuevo en la escuela que es el proyecto de Cinesap en el cual viene gente del programa de, de CineSAP y a, van haciendo un corto, un cortometraje, con los alumnos. Los alumnos escriben el guión, escriben uh -huh. el... Es, eh, hacen la escenografía, todo guiado por, por profesores de la escuela y por profesores que vienen de otro lado de este proyecto. Así que bueno, por ese lado se hace un proyecto bastante innovador y está bastante interesante. ...interesados los chicos y los profes. Por otro lado, de Previas por parcelas este año parece ser que muchos alumnos... ...entendieron que era una manera un poco más este, aliviada de dar las previas... ...y en algunas materias están concurriendo un montón de alumnos. Entonces, bueno, estamos apostando a que a ver si se puede seguir con ese proyecto. Bueno, después el de la huerta, que también recién es, hace poquitito... Eh, ustedes vieron eh, que en, el, en una porción del, te, del terreno de atrás se empezó con la huerta y se continúa con el cuidado del jardín que da al frente de la escuela. La distancia entre los cuentos y los acontecimientos Bien, ahí estaba la primera parte de, de la entrevista que le hicieron, una pequeña síntesis, bastante extensa, bueno. por cierto, con la vicedirectora, con Claudia Cavalieri. Eh, ¿Algunos de los que estaban acá participan de alguno de estos proyectos, sobre todo... Sí, de las pruebas por parciales, ¿cómo es? Las sí, previas por parciales. Bien, ¿quién quiere explicar? ¿Quién está en eso de previas por parciales? Bien, a ver, ¿tu nombre era Alexis? Alexis. Bueno, ¿y cómo es lo de previas por parciales? Bien. ¿Vos? Eh, bueno, se rinde primero por temas o si no por trimestre. Claro, es no rendir toda la previa junta Ajá, en si no marzo o en diciembre. O a mitad de año en julio, sino ir rindiéndola a lo largo del año. Claro. Sí, de a poco. Es en contraturno. del es en contraturno eh, O sea, tenés que ir contraturno, obviamente, del de, de colegio. Los que van a la mañana o claro. a la tarde, los de la tarde, a la mañana y, y así. Son diferentes, son diferentes materias, no están todas, hay algunas nada más. Y en realidad son las materias más las que se llevan los chicos, que es economía, matemática, biología y otra tecnología y una más eh ah, no son todas las materias No, no son todas las, las materias, son las que la gran mayoría de los alumnos se lleva Y vas y te dan preguntas Y vos las tenés que responder y demás Y después te van y te toman exámenes Y si os, en este año se implementó Que si tenés el 80% de las asistencias No tenés que rendir el tercer trimestre Que se rinde por trimestre en realidad Y es a lo largo del año esto, y después a fin de año... te todo el año. Claro. Eh, Las precios parciales los profesores te toman solamente el primero y el segundo eh, trimestre, y después el profesor que te dio la materia con la que vos te llevaste, tenés que rendir el tercero. ¿Y quién lo está, Alexis, lo está haciendo? ¿Qué, qué estás eh, haciendo, Alexis? Sí, rindiendo matemáticas. ¿Y qué onda? y eh, Sí, ¿y? cuesta un poco, pero sí, se puede. ¿Se puede? ¿Cómo te fue este año? Eh, ¿Bien? En vamos un a trimestre sí, bien, pero el otro me quedan para rendirlo. ¿Todavía lo no tenés que rendir? Sí. Bueno, pero lo vas llevando, digamos. Sí. Más fácil que si sí, te dicen en diciembre estudiar la materia completa. Sí, si era todo junto no sé si lo iba a poder. Al orden. Bueno. ¿Quién más está con eso? Acá, yo también estoy. Acércate ahí el micrófono. Acá, yo también estoy en matemática y es como más. Tenés más liviandad al momento de rendir porque no. Porque no rendís todo de golpe. Claro, no es tanta presión y tenemos más oportunidades. Aparte que en el año vas practicando, le van dando trabajos prácticos, entonces claro. como que es más fácil, ya llegas preparado. Es que como sigue. cursar una materia más. Claro. claro. Digamos, mete usted que tiene 14 ya, 14 sí. materias, mete 14 tienes tenés 15 o 16, y lo vas llevando. ¿Vos estás rindiendo matemáticas de qué año? Matemáticas de tercero. ¿Y? Bien, por el momento ya rendí uno bien, ahora el... A los dos, dos matemáticas. ¿Y alguien más queda ahí colgado o no? Hoy, por ejemplo, no vino un chico porque tenía que dar examen, entonces no Muy pudo bien, venir ¿Qué Walter. ¿qué chico aplicado, Walter. ¿Qué tenía que rendir? Economía. Le mandamos un saludo a Walter. Le mandamos un saludo. Y Álvaro que, ah, que está trabajando. Bien, y al profesor de Walter o a la profesora. Que no, no. ¿No? no Paramburu. ¿Para ah, ah, Paramburu, el mejor profesor de todos. No, ¿Vas a, empezar, a, ¿Vas a empezar a meter saludos. No. Bueno, ah. más. Bueno, estamos acá <risa> con los chicos, con las chicas de la Escuela Media Número 2, Arturo Jaureche de Villa Soldati, nos queda una parte cortita este, de la entrevista que hicieron con Claudio Cavalieri, con la vicedirectora de la escuela. En esta parte nos habla fundamentalmente de lo que ella entiende por calidad educativa y cómo la escuela te prepara o no te prepara para continuar estudios, que me parece que también es una preocupación que debe estar rondando por las cabezas de ustedes. Vamos a escucharla y a la vuelta debatimos un poco sobre lo que ella nos dice. Y nosotros los, los profes siempre queremos más y siempre como que estamos en parte disconformes y en parte orgullosos, cuando obviamente uno veo a un alumno que está en quinto año o en tercero o a ustedes mismos que están en cuarto y los, nos acordamos cómo eran cuando estaban en primero, digo, si bien no es solamente mérito de la escuela ni de los profes, porque es de ustedes, de su familia, pero también es mérito de, de, de la escuela que hoy ustedes estén pensando en hacer un programa de radio, es porque la escuela se los propone. Pero la verdad que los, los profesores siempre esperamos más. Pero no solamente de ustedes, sino de nuestra parte y del sistema educativo. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, ¿es, eh, esta escuela no es muy diferente de una escuela de otro barrio. Sí. Yo trabajo en otras dos escuelas, además de servirse acá. Y la verdad que, si me preguntan en cuanto al nivel académico, me parece que, todo, que la mayoría de los profes apuntan a que ustedes salgan con la mayor cantidad de herramientas posibles para poder desenvolverse en el mundo laboral o en el mundo de una... de, de, de, de seguir sus estudios. Creo que, en general, no es de esta escuela. Es un salto muy eh, grande que se da de la escuela media a la universidad. Y depende a qué universidad. Claro. Eh, pero no es imposible lo que no es, me parece que no los preparamos en la escuela media es para esta frustración que hace que vos, por ejemplo, si querés ir a CBC, por ahí tengas que hacer dos o tres veces la materia. Y eso no quiere decir que no te puedas recibir. Quiere decir que en realidad hay que atravesar ese cambio de un ciclo al otro que la verdad que es más grande que el que hay de primaria a secundaria. Eh, hay mucha diferencia y yo se lo digo a los chicos de Quinto las, las condiciones son estas no es que no lo puedan hacer lo que sí tienen que saber es que ahí sí va a haber muchísimo pero muchísimo de cada uno de ustedes del esfuerzo del sí. de la voluntad y del que bueno, no, porque me va mal bueno este, largo todo la verdad sí fa, pero no solamente de esta escuela La verdad es queda en todas las escuelas sí. Ay, sí, seguramente depende de qué carrera elijas eh, va a ser mayor la diferencia, ¿no? Por ahí un chico de una escuela técnica está más preparado para seguir una carrera que está a ver con la ciencia sí. con matemática, con física pero eso no quiere decir que uno si se pone a estudiar no lo, no, no lo pueda conseguir La distancia entre los cuentos Bien, ahí estaba Claudia Cavalieri, la vicedirectora del turno mañana acá de, de las alumnas y los alumnos de la escuela Arturo Jaureche La MEN número 2, como se la conoce ahí por el barrio. ¿No? Se la conoce así, la MEN 2. Listo. Esa es la, la denominación. Hablando fundamentalmente de este, lo difícil que a veces se hace continuar estudios y de la paciencia que hay que tener. ¿Alguno de ustedes este, tiene algún amigo, amiga, novio, hermano, primo, tío, perro, gato? que haya seguido este, haya pasado por la escuela y después este, está estudiando ahora en la universidad. Eh, yo no tengo un primo. Hablamos al micrófono. Be yo vos no. Tenés no experiencia y te va no vamos. a eh, No, o sea, no en la universidad, pero está haciendo eh, gendarmería. Bien, que hizo ahí. perito mercantil, terminó perito mercantil a la y tarde la y después está ahora en gendarmería. Y yo tengo un amigo que era ex, eh, o sea, es ex alumno del, ahí, de de la Jaume escuela, Hace, sí. sí. Y ahora ya está por terminar el tercer año de eh, enfermería. mira ¿y cómo le va? Y le va bien. ¿En sí. dónde está estudiando? En esa universidad no me la sé, pero ah, no ya está por terminar el año. Bien. Y le va muy bien. Y está contento. ¿Y la escuela sí. le sirvió? Sí, sí. Porque un poco la preocupación de lo que planteaba Claudia es, a veces la secundaria te prepara y te ayuda para poder terminar el ciclo secundario, pero este a veces el salto hacia la universidad es como muy grande. ¿Todos ustedes piensan seguir estudiando? Sí. sí, sí. Todos. Saben que ese salto es complejo. Sí. Bien. sí. Bien, y que lo que plantea es, hay que tener paciencia. Sí. ¿No? Además, o sea... Vine a este colegio justamente por eso. Porque yo estaba en un colegio técnico, pero como quiero ser periodista, entonces lo elegí y digo, bueno, ¿cuál es la mejor de las opciones? Y salió justo ahí, vino bárbaro y la verdad estoy contenta y es un buen colegio. Así que, puede ser. Es verdad, todos van a tener la posibilidad Pero igual también depende de la voluntad de cada uno Depende de la voluntad de cada uno Y de depende también de la paciencia A mí me parece que ahí Claudia decía algo que es importante Tener en cuenta que es el Una cosa es terminar la segunda y otra cosa es Cuando uno empieza a estudiar A veces es como el tránsito de la primaria a la segunda la primaria, Pero este es como un salto un poco más grande Es otra forma de estudiar Otros tiempos, otros ritmos Y a veces cuesta adaptarse Y que a uno le vaya mal Al comienzo no significa que sea un burro Significa que está en un proceso de adaptación. Claro. Porque a veces también a ustedes les pasará en otros ámbitos, conocerán gente que por ahí se anotan, van, rinden una materia, dos materias, por ahí no le fue tan bien y ya le abandonan. abandonan sí. ¿no? También otra cosa es que, o sea, si uno va a hacer un estudio terciario, una universidad o algo, es porque uno quiere. Uno sí va a hacer la primaria y la secundaria porque está obligado. Pero eso depende después de cada uno que quiera seguir lo que quiera hacer. Es por eso también que puede que cueste más. Aparte que vienen otro tipo de responsabilidades, ya que tenés que trabajar, tenés que estudiar a la noche y es como que te convertís en un zombie de a poco. <risa> y pero... La mirada optimista acá, de, de, de, de la amiga. <risa> Obvio. Bueno, ¿verdad? podés no ser un zombie también, según. Bien, ¿y vos que Vos periodista, ¿y quién más acá, Ángel? Yo también, sí, periodismo. para periodismo. Sí. ¿En dónde? ¿Tienen pensado en dónde? Y por lo que me dijeron, en la UBA... Es... En la UBA no hay periodismo, no hay... lamento informarte. Ah no te deprimas. voy a buscar otra universidad comunicación que, social puede seguir que te... comunicación social si no tienes atrás tuyo una amiga que se llama Denise Altieri que está acá ayudándonos con nosotros que estudia una tecnicatura en comunicación social este que es una de tres años si no tienen que ir a Lomas que a ustedes les queda más o menos cerca Sí, Nuestro profesor ah, bueno. Juanjo justamente nos Exacto. había dado Juan José Arias Sí. sí, nos dio todas las materias, por ejemplo, a mí, eh, o sea, toda la, lo que es, son todas las materias y toda la Universidad de Lomas. Por ejemplo, yo también quiero seguir periodismo, pero me queda muy en contramano Yo vivo en Moreno y, y entonces eh, voy a estudiar en la Universidad Nacional de Moreno también. Exactamente. Periodismo. O en la de General Sarmiento. Sí. Según donde vivas en Moreno, sí. O la ahí. de Luján también está. O la de Luján, muy bien. Bien ahí. Bien, ¿y demás? ¿Qué más? ¿Qué van a seguir ustedes, Alexis? Eh, yo diseño gráfico. Diseño gráfico. Mira, ¿en dónde? Eh, todavía no sé, pero todavía después no sé. cuando termine voy a empezar Te copas eso. Sí, Bien. a buscar. Y a ustedes ahí. la carrera de policía. Policía. ¿Es una carrera terciaria, universitaria o ya te metes a trabajar de policía? No, te metes a trabajar, tengo que estudiar. Tres, tengo que estudiar tres años, ahí en Ramón Falcón, queda en Lugano. En la escuela Ramón Falcón. Sí. Mira vos. Y la amiga que tenés a tu izquierda. Y por ahora me va gustando el tema de periodismo. Y bueno. Creo que voy a seguir eso. Muy bien. De todo ahí en este grupo. Y Ventura <risa> también quiere ser, o todavía no se sabe, quiere ser director técnico, periodismo, gendarme. Bueno, Después sí, otro segundo. compañero Enzo también quiere ser abogado. Ah, Enzo que quiere ser abogado, sí. que va a estudiar en Aulam, ya sabe. Muy bien. Y David Quispe. No, eh, Para mí Ventura se tendría que dedicar a periodismo deportivo, le sale muy bien. Todo Daniel Quispe, no sé, ¿qué quiere estudiar Daniel Quispe? Eh, era algo de informática. ¿no ah, informática. sí. Bien. Todos tienen una idea de seguir estudiando. Me parece que eso es lo más importante y es una de las grandes cosas que puede estar aportando la escuela y prepararlos para ese tránsito. Sobre todo el año que viene, cuando estén en quinto, ya estar, estar en el ritmo. Así como estar en el ritmo con las previas, estar en el ritmo de lo que es el estudio universitario. Che, tenemos que ir a los compromisos institucionales de la radio. Acá a la media hora estamos con alumnas y alumnas de cuarto año, cuarto primera. De la Escuela Media número 2, Arturo Jauretche Villa Solati, Esto es Hora Libre en el Barrio, aquí por Radio Gráfica. En minutitos nomás, continuamos hablando y tenemos una cantidad de temas que prepararon los chicos para compartir con todos los oyentes. Inicio espacio publicitario. Existe la comunicación popular y también existen los corralitos de sonido. Radiográfica 89.3 Una radio sin límites Estudio de grabación Y edición artística en Radiográfica Avenida Patricios 1941, puedes venir Acá todos los días y hacer tus Spots, tu producción artística Campañas publicitarias, micros radiales Radio teatro y tu tiricuanti todo, todo lo que vos quieras hacer ¿Cómo? Puedes llamarnos para consultar precios y horarios al 41162848 o mandanos un correo a artisticasrg.com. Comunicate y vení a grabar. Vení, vení, vení a grabar. Lo podemos evitar. Prevención comunitaria.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 Producción, Ariel Weyman Radiográfica FM 89.3 Existe la comunicación popular y también existen los corralitos de sonido Radiográfica 89.3, una radio sin límites Fin de espacio publicitario Bien, continuamos en esto que denominamos Hora libre en el barrio Hace ya cinco años por radiográfica Estamos empezando la segunda media hora Estamos con alumnas y alumnos De cuarto año, turno mañana De la escuela media número 2 Arturo Jaborecci en el barrio de Villa Soldati Se vienen ahí desde el sur este, Se vienen a compartir con nosotros Muchos de, de los trabajos, de las cosas Que, que estuvieron haciendo A lo largo de, de todo el año Y uno de los temas que tiene la escuela, que se trabaja desde hace mucho, uno de los temas que que cruza gran parte de, de las escuelas secundarias de la ciudad, muchas de la zona sur, pero también en casi toda la ciudad, hay un proyecto que trabaja con algo que hace 30, 40 años era impensable, nadie se había cruzado por sí. la cabeza, que es alumnas, madres, alumnas y alumnos, madres y padres. ¿sí? Eh, ¿Quién quiere presentar el tema? ¿Quién bueno. nos va a explicar qué es lo que estuvieron haciendo? Bueno, Eh, el proyecto de alumnas Anaí, madres Anaí. Anaí, perdón. Eh, En realidad no es solamente para alumnas Sino que también están los auxiliares Incluidos y los maestros eh, Hay una preceptora También. Eh, bueno, este proyecto se trata de mientras los las alumnas o, o los profesores y más que van a llevar a los chicos al jardín están trabajando en sus tareas escolares, eh, están los nenes en una guardería que hay ahí en el colegio, en el mismo predio, que es desde los 45 días hasta los 3 años. Y bueno, cumple la función de estar ahí cuidando a los chicos y demás. No solamente cuidarlos, sino que también eh, lo bueno es que le dan apoyo a aquellas mamás o papás que no tienen los recursos necesarios como para comprarle los alimentos, los pañales y demás, que está bueno eso porque eh, tienen cierto apoyo del jardín. Y bueno, acá hay una compañera Elsa que es mamá también que lleva a su hija, Ailem. Y no sé, o sea, tenemos un algo? testimonio claro. concreto. Esto está hace poco no. ya va. Y usted eh, está hace poco en la escuela, no hace mucho que está. No, es, empezó este año recién. Empezó este eh, año. Se empezó a construir el año pasado, a principios de año, lo terminaron creo que en noviembre, octubre, noviembre, y empezó este año recién a A funcionar el a jardín funcionar. maternal. Sí. Bien, hay que recordarle a los oyentes, o comentarles, por ahí no lo saben todo, que este programa ya tiene muchos años en la Ciudad de Buenos Aires, trabaja en todas las escuelas secundarias de la ciudad, y hay muchos jardines como el de ustedes, en escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, en escuelas medias. Hay escuelas que ya lo tienen hace más de 10 años, el jardín. Casi están llenando los 8 o 10 años. Sí, ustedes están empezando en eso. Ailén, Ailén ¿no? ¿no? Elsa. Elsa, ¿y por qué dije Ailén? Porque es la hija. Es ah, hija. <risa> hija es Bien, ¿estás contenta con el proyecto? ¿Contenta? Sí, la verdad, muy contenta y tranquila además por te, poder est seguir estudiando y tenerla ahí, mi hija o sea, al lado es como al lado mío porque está en el mismo colegio está bueno, claro. ayuda, sí, aparte ¿no? la ventana de nuestro curso da al patio del jardín y está, sí. que la estás controlando todo el tiempo, <ríe> pobre niño no la dejas tranquila bueno, la verdad es eh, ayuda eh, ayuda y o sea, los chicos dejan muy tranquilos o sea, las que son madres o padres dejan muy tranquilos o sea, que te da el apoyo el colegio de que estudies y que puedas seguir adelante sí. con tu hijo y bueno. No. Y, no es, y no es lo mismo, ¿no? Buscar a alguien que te pueda ayudar una vez por semana, un día, alguien que lo cuide, que a veces tienes que estar cambiando, a veces puede ser una abuela, a veces uh -huh. un hermano, a veces una tía, a veces un vecino que decir, sí, va al mismo lugar siempre, yo estoy, está con, con maestra, ya se empieza a educar de chico, digo, eso también tiene como otra onda. Claro, el saber que cada mañana vas a llevarlo vos y después de traerlo vos también y... Bueno, de verdad es, es un lugar muy bueno y veo que a mi hija le gusta y la quiere y la cuida muy bien porque al llegar va tranquila, no es que llora y no. Está bueno. Bien, nosotros tenemos un audio que ustedes prepararon. Sí, vamos a sí. escuchar que es la coordinadora de, sí, del Mariana proyecto. Sí, Mariana Miller. Mariana Miller en la escuela. Y después, si la tecnología nos acompaña, también vamos a tener una entrevista telefónica con este tema, con el tema de cómo se trabaja alumnas madres, alumnos padres en la escuela. Perdón, eh, quería aclarar, es de turno mañana la coordinadora, porque cada turno tiene su coordinadora. Bien, perfecto. Bien, vamos a escuchar entonces a quién? A, a Mariana Miller, que es la encargada del proyecto. El proyecto Alumnas Madres es un programa del gobierno de la ciudad que está implementado en las escuelas que dependen del gobierno de la ciudad para que eh, las alumnas que están embarazadas o que ya son mamás y los alumnos que son papás ...estén dentro de un régimen especial para que no tengan que abandonar la escuela. Eh, lo, que lo que consiste el programa es que las alumnas madres que están embarazadas... ...tienen, por ejemplo, un régimen especial de faltas justificadas... Sí, o sea, en el momento en que están embarazadas o después del parto, todas las faltas que tienen en ese momento no se, no se pasan como inasistencias, digamos no se cuentan después para quedar libres, sino que están todas justificadas. En ese momento que las alumnas no vienen a la escuela, reciben trabajos domiciliarios como para que sigan siendo evaluadas, siguen en condiciones de alumnas, de alumnas regulares. El objetivo básicamente es que las alumnas sigan en la escuela, que no pierdan la condición de alumna regular, que no tengan que abandonar la escuela porque tuvieron un bebé. ¿Sí? Por eso se dan esas ciertas, digamos, aparte de lo que te comentaba recién de las faltas, por ejemplo también en educación física quedan exentas y hacen trabajos prácticos. Después pueden, por ejemplo, una vez que tuvieron al bebé, eh, retirarse una hora antes para amamantar. Todas, en realidad, todas las alumnas que están embarazadas o que son mamás están dentro del proyecto. Eh, a la mañana hay en el, Yo soy referente del turno mañana nada más, porque cada turno tiene su referente. En el turno mañana hay 12 en este momento, entre embarazadas y mamás. Lo que no hay es ningún papá este año. Bien, ahí estaba el testimonio de María Miller, es la coordinadora de lo que es el proyecto de, de jardín. Este, ...maternal en la escuela en el turno mañana, explicando un poco el panorama de cuál es la idea general de cómo se trabaja. Y ahora estamos en comunicación telefónica también con otra persona que trabaja, que es una maestra. ¿Es así, Anaí? Sí, eh, bueno, esta maestra es Cecilia, eh, es la maestra también que está en turno tarde, si no me equivoco... Eh, cuando nosotros le fuimos a hacer una entrevista a ella Nos contó que había varios problemas Porque a varias maestras no le pagan Exactamente, pero Entonces, vamos a hablar claro. con ella mejor ¿Te parece? Dale. Hola Cecilia, ¿estás ahí en línea? Sí, sí, hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acá te saludan Bien. todos los chicos Acá de, del programa de radio de Hora Libre En el barrio bueno, estamos acá Un saludo a todos Bueno, estuvimos escuchando hace minutos El testimonio de Mariana Miller la Sí, la escuché Bien. Y un poco la idea, los chicos nos comentaban que andan con algunos inconvenientes, algunas cosas que ustedes querían comentar de lo que está pasando. Sí, en realidad queríamos como aprovechar el espacio, tratar de contarte esto lo más resumidamente posible. Yo trabajo los dos turnos, trabajo a la mañana y a la tarde. Este, y en realidad, en, este, en el, este jardín pertenece al programa, a la Gerencia Operativa de Primera Infancia, que ¿sí? está dentro del de, eh, Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Dentro de este programa hay un montón de jardines que funcionan, algunos funcionan con este proyecto de alumnas madres, como recién te explicaron, otros funcionan de otras maneras, algunos con organizaciones sociales. El tema es que este año se dieron cargos a docentes en eh, nombre de jornadas extendidas, que son cinco horas, pero estos docentes se están cobrando nada más que tres horas. O sea que, de alguna manera, el Estado, el Gobierno, eh, está cubriendo eh, una vacante de un trabajo, pero no la está pagando, ¿sí?, porque los docentes no van a hacer abandono de trabajo, están cinco horas en su puesto, pero en realidad solamente cobran por tres horas. Esa es una de las problemáticas que tenemos. Además de que no nos mandan materiales, además que muchas veces no tenemos ni siquiera personal de limpieza, este, estamos como bastante... Además que muchos de estos programas los quieren pasar a, a centros de primera infancia, a, a centros de desarrollo social, por lo tanto es otra manera de privatizar la educación, otra manera de tercerizar el trabajo, porque estos docentes nuevos ya no pertenecen al, al, al ministerio, sino que pertenecen directamente como monotributistas, son contratados de otra manera, entonces están eh, vaciando la educación pública. La gestión Macri está vaciando la educación pública y esto es parte de, de y nosotros somos parte de todo eso. Bien, Cecilia, acá alguno de los chicos o de las chicas te quiere saludar y hacer una pregunta. no sé qué Dale. Quién. Bueno, eh, primera hola Ceci. Eh, ¿Cómo estás? Te quería preguntar, eh, ¿qué medidas i eh, van a tomar con respecto a esto? Nosotros este miércoles hacemos paro. Vamos a, desde las 10 de la mañana, vamos a estar eh, marchando, movilizándonos en la legislatura, en el, en, en el Ministerio de Educación. También tenemos intenciones de, eh, si podemos realizar algún tipo de corte, también es verdad que no somos demasiados. Este, y a partir de la respuesta que tengamos el miércoles, la verdad es que vamos a seguir teniendo que tomar medidas de fuerza para hacer para oídos. O sea, estamos desde marzo con este problema y con nosotros desde hace varios años. Pero bueno, esto es como que ya es demasiado. Ahí está. Bien, Este, no sé si les queda algo más colgado, Ángel, también quería hacer una pregunta, saludar. No, No, no ah. nada, nada, nada. Bueno, Cecilia, bueno. quedó clarísimo el panorama este, frente bueno. a un proyecto muy interesante, algunas problemáticas que vamos a ver cómo, cómo se resuelven de acá a futuro, ¿no? eso esperemos, eh. bueno eso. te bueno. agradezco el por el espacio dale un saludo muy grande a Cecilia maestra del jardín maternal de la escuela media número 2, arturo jaureche contando bueno las problemáticas esta que tenían ¿cómo recibió el resto de, de, de los alumnos? algunos, bueno ustedes tienen una compañía pero cómo recibieron la, la llegada de un jardín maternal a la escuela, lo tenían en la cabeza, se les ocurría o era nunca se les cruzó por la cabeza que podían tener un jardín maternal A mí particularmente no. Lo que sí, eh, eh, en realidad no es nada molesto ni mucho menos. O sea, está en nuestro, en la, justo en la ventana de nuestro curso. Lo que sí fue molesto fue la construcción. Porque lo, todos los aparatos porque y demás... No fue, usaban. no fue en enero la construcción. No, no fue durante todo el año. Entonces fue muy molesto. Pero ahora no, no. Aparte la más grande es Ailén, que tiene dos años va a cumplir. Entonces es como que tienen meses recién los bebés y no hacen mucho ruido. Yo claro y además no, a nosotros nos no, nos encanta que que alguien esté ayudando a nuestras compañeras a, a esto eh, eh, a cuidarle al bebé y todo y encima en la propia escuela Y de paso, mandarle saludos a la profe Ceci, que la apoyamos en todo, que estamos con ella en todo, porque está ayudando una banda de nuestros compañeros, así que bueno, le hacemos no el aguante. No es solamente Elsa, la alumna madre en nuestro propio curso, sino que ahora Emilse también tuvo sí. hace poco, que es, es que está justamente, no está viniendo al colegio porque tuvo hace sí, un par de, de semanas. es el año que viene? Sí, no, eh, creo que ya en noviembre ya lo puede poner en eh, meter al jardín. mira Eh, bueno, y varias entrevistas que hicimos a las alumnas madres Llegaron a la conclusión de que si no estuviese este proyecto Ellas no seguirían estudiando Entonces creo que es un beneficio también No solo para los para las alumnas, sino que para todos Y la posibilidad de que si vos estás este, con un bebé ¿sí? o Con un nene muy chico Y vos tenés que terminar el secundario La posibilidad de que en tu mismo lugar de estudio puedas dejar a tu hijo o a tu hija en buenas manos Tranquilo, en un jardín maternal También en un proceso educativo indudablemente eh, es una marca diferencial y te ayuda a poder continuar los estudios. Eso digo claramente. Bueno, a lo largo de la historia eh, es infinidad ustedes, todos ustedes me imagino que tendrán alguna historia conocida de la madre, de la abuela, de la tía, de un vecino que eh, cuando tuvo familia, cuando quedó embarazada, tuvo que abandonar la escuela porque no tenía cómo continuar. Más allá de que a veces en otra época era difícil aceptar a una alumna embarazada en la escuela por otro tipo de prejuicios, pero muchas tuvieron que abandonar a lo largo de la historia. Recién en los últimos años se está esto como encarando así de manera definida. Ahí vos querías, decir ah no. El año pasado pasó esto, que una chica de tercer año tuvo que dejar el colegio porque justo estaba embarazada y lo tuvo, entonces todavía no estaba hecho el jardín. Y empezó otra vez este año y ya lo tiene al bebé ahí y todo, y está como más tranquila y sigue estudiando. Bien. Y Ángel quiere cerrar ahí. El sí, yo quería decir que también tengo una hermana que tuvo que dejar hace cuatro años por el tema de embarazo a la escuela, porque además por eh, situaciones económicas tuvo que abandonar la escuela y ahora está empezando nuevamente las inscripciones para para ingresar nuevamente a la escuela, a fa a la secundaria para terminarla. Y me parece muy bien esto de las alumnas madres, por eso. Está bueno. Bien, nos queda muy poco tiempo de programa, nos quedan menos de 15 minutos. Venimos a full hablando de el proyecto de alumnas madres, los proyectos de la escuela, la universidad. Vamos a poner un poquito de música, este un poco nada más, y después vamos a retomar otro de los proyectos que ustedes tienen como como escuela. ¿Escuchamos qué? ¿A Los Piojos o a la versuit ¿Qué la eligen? La versuit A la versuit ¿Lo tenemos ahí a mano, Camila? Perfecto. Así, escapando un mismo lugar con mi fantasía Buscando otro cuerpo, otra voz Fui consumiendo infiernos Para salir de vos Ahí suena a la versión pero si el pelado estamos sí, diciendo pelado. ¿no? Sí. una nueva versión sí. no gusta tanto como la otra pero... pero bueno no, está bueno está igual a... tiene vale? aguante la versión aguante? acompaña van a ver a la borsita ustedes no, sin cordera no. Va, no, no. si no hablas en el micrófono en la radio es como no sé cómo explicarte o sea no, sin cordera no, no da la versión, no. no tiene el mismo impacto no, no te gusta tanto tengo no, una, no gusta. Eh, una mi hermana trabaja en una confitería en Belgrano y está el baterista de la Versuit. Y está bueno porque le llevó CD autografiado y todo por todos los integrantes, todo, entonces a mí me gusta mucho la versuite Y está bueno, o sea, me gusta. A usted gustó. Sí, bueno. me encanta. Bien. Perfecto. Bueno, nos quedan varios temas para hablar, vamos a ir eligiendo como cada vez que un equipo sí, trabaja mucho, se nos quedan cosas afuera. Cuando uno les enseña radio a a los chicos, lo que le es... que si uno hace un programa y se queda con cosas sin hablar es porque trabajó mucho y bien. Yo supongo que nos vamos a quedar con algunas cosas afuera, pero en principio vamos a encarar con algunos de los proyectos que ustedes también eh, prepararon material, que querían trabajar, que querían conversar, que tiene que ver con el proyecto de, de cine. Y Alexis era como el encargado de presentar qué es el proyecto de cine en la escuela, ¿no? Eh, sí, eh, estuve averiguando eh, cuál fue la idea de traer el cine a la escuela, eh, ¿por qué? cuál fue el motivo, digamos? Estuve entrevistando a mi preceptor Fernando, que fue el que organizó todo esto. Todos ubican a Fernando, ¿saben quién es? Sí. ¿Sí? Está en este momento sí. en el estudio. Sí, está. Bien, Fernando Salerno, damos la bienvenida. Está. Por lo menos le damos la bienvenida. Buenas. Hola. ¿Qué tal? <risa> Bien. ¿Perceptor de los chicos? Bueno, también un... un aplauso, ¿no? <risa> también un aplauso. Bueno, vamos a darles un aplauso a Fernando. Ahí está. Bien, Alexis, bueno. <risa> Era una. ¿Y qué estuvieron conversando con Fernando? Eh, Contanos este... ¿Cuál fue la idea? Primero, del proyecto. ¿El por qué? ¿El por qué? ¿Por qué se en la escuela? Bien, en realidad el proyecto de, de CineSAP no es un proyecto de nuestra escuela, sino de la de la comunidad educativa que toma algunas zonas como prioritarias de inclusión, ¿no? Y lo hace con, con Radio Rec y lo hace con CineSAP, dos proyectos que van a la par en la comunicación. La idea de nuestra escuela es traer el CineSAP como, como proyecto de este año para tratar de impulsar a los pibes de tercer año a que, que sigan la carrera de cuarto de comunicación. Nos juntamos algunos profesores que trabajamos con una profesora de lengua, yo que soy, trabajo en cine y fotografía, y digamos un poco cómo es el trabajo de CineSAP dentro de nuestra escuela. La idea de CineSAP es justamente filmar como trabajo final un corto, ¿no? pero mientras tanto durante todo el año enseñar ciertas cuestiones del armado del cine para llegar a una estancia, una estancia final donde los chicos hacen absolutamente todo, ¿no? Desde el rodaje, desde la, la idea del, de, del guión, desde buscar los actores, desde de tratar de organizar ¿no? la producción, que eso también es complejo. Filmar, y, eh, sí, bueno, obviamente. director, sonidista, todo eso, ¿no? Sí, la idea es un, un pantallazo de, de, de todo y, bueno, a veces nos pasa como este año que estamos medio como atorados unos tiempos. Y, y no se hace pero bueno es una prueba piloto para la escuela y un proyecto importante obviamente porque tienen una carrera de comunicación los chicos en cuarto este año eh, la escuela lo está haciendo en tercer año claro exactamente para poder impulsar a los pibes que después se anoten en comunicación que siempre están a los ponchazos. ah ¿no? porque ustedes cuando llegan a cuando terminan tercero eligen eligen si sí. siguen sí, sí, comunicación o este perito y la mayoría elige perito sí y queremos estimular que sigan comunicación claro en realidad porque hay como Eh, dos teorías del perito Una porque está la directora Como profesora de matemática Y otro porque supuestamente perito mercantil Tiene más salida laboral Pero en realidad creo que bueno, es mentira No tiene nada que ver con ninguna amor Igual no perdido se ni nada no la se gente Ninguna de las dos teorías sigue. se salvan Porque si no la tienen en cuarto Los de perito la tienen en quinto Así que la teoría es media Pero corre sí. eso y por miedo Bien, entonces por primera vez En la escuela este año están haciendo un proyecto de cine Que es un proyecto anual Que terminan con una ficción Que es un cortometraje Tercer año. Sí, ¿Usted? sí, perdón, ¿eh? sí eh, Dale. hay proyectos anteriores de cine que se vienen armando, como por ejemplo las filmaciones o ciertas cosas que se hicieron en Jóvenes en Memoria, ah, contar en la años. memoria de ese lado con, con resultados que para mí estuvieron bárbaros, y otros proyectos más pequeños, pero es, en este lado viene como, como a marcar en un lado un poco más formal el cine en escuelas y la realización total de los, de los chicos, no? porque a veces cuando uno trabaja en cine... Eh, los los chicos arman la idea además y después termina la la idea de cinezap justamente de incluir tiene que ver con con que los, los salga todo de ellos o sea desde que los camión. chicos arman toda la historia exactamente y tratar de, de no meter mucha mano en, en la filmación o si sea, nos ayudamos en la edición obviamente pero la idea surge de ellos o sea como sea tiene que ser lo que ellos ponen ahí bien y alguien vio cómo están trabajando o no los chicos tercero ¿Alguien los vio o no sí quién los vio sí, ahí sí. No, sí. ah, no los viste. Nadie vio cómo están trabajando. No. ¿Cuándo es el rodaje? ¿Ya fue o no? no? No, faltan dos semanas. En dos semanas es el rodaje. Bueno, alguno acá puede ir a acompañar, ¿o no? ¿No te parece? Sí, <risa> ¿Puedes llevar alguno ahí, este, para, para acompañar? Estaba, está muy bueno el proyecto de cines. Yo se los recomiendo. Este, cuando vean el corto a fin de año, supongo que, que los va a entusiasmar. Y ya no va a haber quien lo pida para que en quinto año tenga el proyecto de cine. Igual nosotros tenemos un proyecto similar, pero en diseño y producción de imagen. ¿Qué es? ¿Qué? Que, o sea, también tenemos que hacer un corto, eh, que tiene que durar eh, 30 segundos más o menos. Corto, o un cortísimo. Mi, claro, o un minuto como mucho. Eh, porque al, en noviembre, el mes que viene, está la semana de jaureche que lo llamamos que es una semana donde se muestran diferentes proyectos que estuvimos haciendo en el colegio. Y uno de estos es que vamos a hacer con Leandro Fortunato, nuestro profesor de diseño y producción de imagen. Bien. ¿Y sobre qué van a trabajar ustedes el corto? Eh, ahora estamos haciendo de una pareja que en un bar que es una situación media cómica. Y lo estuvimos filmando ayer, si no me no. al micrófono, ahí está. Eh, el miércoles lo estuvimos filmando y está bastante bueno. ¿Quiénes actúan? Todos. ¿Quién es la pareja? En realidad somos diferentes grupos y en cada grupo hay una pareja, entonces todos tenemos que hacer el mismo personaje prácticamente. Mira, bien. Y jóvenes y memoria, quiénes trabajaron? ¿Alguno trabajó de los que están acá o no? No. ¿Quiénes son los que trabajaron? Fernando, jóvenes y memoria. ¿Y qué está? Bueno, trabajaste ahí. Sí. Bien. Okay. Sí. Yo trabajé con otro grupo el con año pasado, grupo. pero. ¿Y qué qué se trabajó ahí? Y la verdad, mira el año pasado trabajaron el tema de la toma de Soldati, por ejemplo, como como idea de, tra de trabajo en un grupo. El año pasado la toma que... de Soldati desarrollamos el realidad. el conflicto toma... ahí está. Sí, sí, exactamente. Con ideas y re entrevistas Después hubo otra... Después, eh, creo, el, el de trabajo esclavo, creo sí, que, que era. Yo, la profe, en uno que tocamos como el tema de trabajo esclavo. En realidad, Jhonny, si memorias empieza como el proyecto a A, a reconstruir un poco la memoria ah, de lo que pasó y... en Argentina en los años 70 un poco de eso se empezó a ampliar no y por eso empezamos a tomar no, hicimos un y... trabajo de trabajo esclavo igual en el grupo que estaba yo era de reconstruir la identidad de nietos que fueron recuperados, entre uno de estos estuvo el caso de Juan Cabandié y lo pudimos entrevistar sí. y todo y Bien. el año pasado lo que, lo que pasó de bueno en esto es que, que la escuela de repente tuvo tres equipos de, de, sea, trabajo. de trabajo Que eso no pasaba Que para mí fue como muy rico De repente el año pasado hay tres equipos trabajando Distintos videos Y este año ya hay CinesUp Y el año que viene esperemos que, que podamos poner cinezap Para quinto año, por ejemplo bueno, Y eso. después ya nos quedará para el próximo programa Que Anaí también estuvo participando este año De las audiencias de la Defensoría del Público Otra telecomunicación con otras compañeras no Pero eso nos va a quedar para... Para el futuro. Bueno, nos queda un minutito de programa. Estamos terminando. Obviamente nos quedaron muchos audios afuera, muchos temas para tocar. No sé cómo la han pasado. Imagino que la han pasado relativamente bien. Se han sentido cómodos. Han hablado todos, quizás. Nos quedaron siempre algunas cosas este, más por decir. Pero bueno, no sé si quieren mandar un saludo a alguien en particular. Quedó algo ahí colgado. Sí, sí. Ángel. Yo quiero mandar a un saludo a Mirce, que eh, tuvo a la, una nena hermosa. y se llama... Eh, la verdad no sé <risa> no sé pero eh, le mando un saludo porque bueno no pudo venir porque está cuidando sí. a la nenita a, recién nacida a, sí, a, a, a su niña a su nena a su, niña. A su, nena, a su, niña. A su nena a su niña no, no se llamaba Guadalupe, Guadalupe. ah bueno, sí me no parece que se, ti, se llama a ti, a Guadalupe no pasar, sí, creo que era no, Guadalupe porque lo vi en Facebook mí, la... ah mira <risa> bien le mandamos un beso a Guadalupe y a Emilcio compañero y en hospital. realidad a, y a todos los profesores que nos hicieron el aguante porque nos están apoyando muchos profesores, no solamente los que están acá, sino que también siempre nos están tirando para arriba, como, dale, vos podés hacer esto, que no sé qué. Y, Así que a todos nuestros profesores... Claro. Sí, y hay que recordarle claro. a todo el mundo que los chicos que están acá presentes, incluso con Fernando Salerno, el preceptor, y con Eugenia, la profesora, son del turno mañana, o sea, están en contraturno, sí. se organizaron para venir acá, que sobre todo para los adultos que trabajan no es fácil a veces organizarse y poder venir. Así que, bien... Les agradezco muchísimo, estuvo muy bueno el programa, muchísimas cosas para hablar, se nos fue la hora Fueron los chicos de la Escuela Media número 2 de Villa Soldati, la Escuela Arturo Jaureche. Nosotros, como dijimos al comienzo del programa, con el espíritu presente aquí de Renzo Acompañando a toda la radiográfica, a su familia, este, y atravesando ese dolor Les agradecemos a los chicos la participación y los dejamos en compañía de... La transmisión de Radiográfica que hoy volvió a tener este, su transmisión, sus programas habituales, este, luego de dos días de duelo. Así que un abrazo muy grande para todos y la semana que viene será hora libre en el barrio ya con Clarisa Gambera, la conductora oficial. Radiográfica, FM89.3.